La batalla de los números, una ya estamos por aquí en nuestro ring musical hoy conmemorando que hace 70 años Elvis Presley publicaba su álbum debut, referencias musicales que le hicieron algunos artistas combatiendo en nuestro c u a d r i l á t e r o Habéis votado por vuestra canción favorita, la tercera posición para Chris Isaac, 30% Blue Hotel. y Memphis de Mark Cohn. s e lleva la medalla de plata, 34%. Y el oro. Es para Queen, 36%. Crazy Little t h i n g c All Love. Triunfadores hoy. Clasificado para nuestra gran batalla de los viernes. 36% Twin, ese homenaje que le hicieron al rey del roca k Elvis. Hoy se cumplen 70 años de ese primer disco. Gracias, fieras. Jorge Sánchez, los 40 c l a s i c s Bien, caballero, ¿qué pasa? ¡Joge Sánchez! Aquí es Hipnoting the House. ¿Qué, qué, qué preguntas hoy a los oyentes、ah, que n o h a n v i s t o en l medio? ¿Qué c l a s hacías tú de pequeño para comer, merendar, cenar? Aquello clásico cho chocolate con, con chorizo. Por ejemplo, ¿Chocolate con chorizo? Chor Chorrizo, dos, con chor respondo otra vez. ¿ra?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 Barabí de los Spice Girls que estuvo presente en el último programa del gran musical con Jorge Sánchez. z p e r la producción! Sí, algún día. Ya te he contado, ¿no? <risa> ver, de... que tienes que venir un día al gran musical y contarlo.、Oh, es que fue muy fuerte. Lo de Granada estuvo muy bien, pero lo de Madrid el día antes con el Aguilar. Es? Es, Esas es muy heavy. Es que Esas es muy heavy. <risa> bueno, buenas tardes a todo el mundo. Son las 8 y 3. ¡Hola! Son las 8 y 3, las 7 y 3 en c a r a r i a s Estos son los 40 c l a s s i c Jorge se va a su casa a descansar porque el hombre ya dice: Este lunes. Ya estará. Ya estará. Ya está hecho. ¿Qué t a Táchalo. Táchalo, ya está. Y yo tengo una pregunta para esta noche. q u é mezclas h a c í a s de pequeño a la hora de merendar, cenar o comer? Aquello que dices: Mira, me voy a hacer un sándwich o un bocata de. Morcilla con quecho. Posible. Mi hermana, si、sí、que era s u p e r rara para esas cosas. ¿Qué hacía?、Buah. Pues q u é Va a mor... que entra la canción. Muy, que no lo sé, pero cosas muy locas. Va a Alemana, tío. Mira, es, es tu hermana. No sé si me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. ビジュラーパンミー、ビジュラー right <laughs> you Número 1. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic. Village People, anda que no la ligaron parda con este videoclip. Se subieron a un, a un buque que había en Los Ángeles y tal, y la marina, pues al principio, estuvo muy contenta y luego se protestaron todos los que eran americanos, los mojicatos americanos, y empezaron todos a decir: Es que se nos va a llenar el barco de Village、like、People, ¿verdad? Vale, me alegro. A ver, hoy la pregunta es: ¿qué mezclas raras hacíais de pequeños a la hora de la merienda o cuando os tocaba haceros un bocadillo o cualquier cosa que comíais? Pero que fuera mezcla. Pablo dice: Yo hacía mezclas como, por ejemplo, Fanta con agua, en fin, aguachirris. Sí, lo hacíamos todos para desgasificar un poquito los refrescos. María Lum dice: Pan con chorizo y patatas paquete calentito. Jolín, eso no sé si es una marca o me has insinuado algo, María. No tengo muy claro eso. Luego está Fran Hogg y dice: Chorizo con paté. Eso lo hacemos todos. De hecho, se inventó luego el paté con chorizo. Fuego en el fuego. 全然、このお顔を見つけた。 何で 私は私の思い出の世界を見つた。ス i っと、スペア」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 Simply Red, su banda, y este Stars. Estoy viendo las mezclas que hacíamos de pequeños. Éramos muy salvajes de pequeños, aunque.、Nea. A ver, cuando, nos, cuando estaban nuestros padres de boda o de baldizo, nosotros hacíamos otros mix. Pero no precisamente mezclando como los de jockey, sino con las comidas. A ver, tengo por aquí más、uh, mezclas raras que hacíais de pequeños. José Averdú dice mantequilla y azúcar. Esto es un clásico. Rosa dice, patatas fritas con nocilla o plátanos con pan. e s o s u n a está rico. Uf, está muy bueno eso, ¿eh? ...una Versión que para qué hacer una versión si una de las tres distintas y era un calco prácticamente de lo que hacían en su momento las bangles con、bueno, este eternal flame que en su momento valió mucho la pena. A ver, todos de pequeños nos salvamos de una úlcera gastrointestinal, seguramente de pura chiripa, porque mezclamos á b cosas como el sidral y la coca-cola y cosas parecidas. Vale, lo de los mentos y la coca-cola vino después, pero mezclamos á b y eso es lo que os pido hoy. Por ejemplo, Mariluz de Granada dice coca-cola con leche condensada. Qué placer más grande. Pues, vale, de acuerdo. Tengo por aquí una, dice Núñez Ferreiro, dice: bocadillo de mortadela con nocilla. Mira, eso ya es como no vayas a. A ver, en el hospital te tienen que hacer un lavado de estómago con carbono con eso. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Traigo el niño verde. Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar?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 Disfruta de dos noches únicas con tus artistas favoritos en el espectáculo musical más grande de la primavera. 10 de abril, Madrid, Movistar Arena. 11 de abril, Badalona, o l í m p i c a Arena. Artistas confirmados y entradas a la venta en los 40.com. Los 40 Primavera Pop 2026. La música florece en primavera. Los 40 Classic. Sevilla, Sevilla, noventa y cuatro. clásico. Los violines te lo pones un domingo por la tarde a las 3 más o menos y acabas peor que con. vamos, peor no, mejor que cuando estás viendo el, el tour por televisión en la 2, en verano, ya te lo digo yo. Hoy he pedido mezclas raras que hacíais cuando merendabais o cuando comíais en casa y erais pequeñajos. Por ejemplo, Rebeca Gola dice. es que se llama así la chica. Dice: mi hermano se hacía bocadillos de sopa. <risa> me, ya, me, espero que confideos. No sé si seguir leyendo, eh. 还得多 Let me hear your flow, sisters. Hey, sister. nueve, las ocho en Canadá. Si estos son ribos e son like. Bueno, hoy he preguntado cuáles son las mezclas que hacíais raras cuando erais chiquititos y p r e p a r a b a i s la m e r i e n d a o os dejaba vuestra madre solos en la cocina. O madre, también, porque había. ¿Vale?、Eh, y las respuestas las tenéis que mandar al Instagram de los40classic.oficial. Las mezclas son muy locas. Voy leyendo, por ejemplo, F8. Bueno, Javier dice: bocata de chorizo con mantequilla y b o c a t a de mantequilla de tres colores. No sé a qué te refieres con eso, pero me inquieta bastante, Javier. Que sigo. p i n u l o c a dice: Guiso de patatas y carnes con petisui de fresa. Esto está mejorando por momentos. s a n c h o dice: b o c a d i l l o n o t i l l a con chorizo, revilla.、Eh, Laura nocilla con jamón dulce. Dios mío, estáis todos al borde de la, del infarto de, de estómago. Nacho dice: b o c a d i l l o chorizo con membrillo. Eso podía estar rico.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 何 c a s t i l l o s de fuego, anda que no han vivido de estas el día de, de San Juan. Bueno, San Juan también, pero también el día de San José en Valencia en Las Fallas. A ver, hoy estoy preguntando qué mezclas raras hacíais para comer cuando erais pequeñijos. Y la verdad es que están saliendo l a s cosas que.、Um, yo no sé si a Arguiñano le gustaría, pero probablemente sí.、Uh, Vances dice escudella con patatas matutano. Vale, fama, no sé qué decir. Dice l o r e n dice pimentón, aceite y sal rareza típica de los pueblos. 40 Digo yo que eso iría acompañado con pan, o ¿no? te lo comías con la mano directamente chupando. No, no sé muy bien. Luego estoy leyendo una que, que me está dando hasta ardor de estómago. Dice Cerbero: dice, o también salchichas de Frankfurt sin calentar y rebozadas en nocilla. ¡Mmm, ¡Qué rico! Maravilloso. Seguro que a Toby, a mi perro le encanta. n going tonight She's h e a r only whispers Of some whispers quiet conversation. She's coming n n v e She's r s a t i o o c in 12 30 f l i g h t The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Melodies He turned to me as if to say.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 ¡Gracias! You left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not. One more trap ¡Solo tus números, u n o Y el é f r a t e los ríos de Babilonia. Venga, vamos allá, sí, que ahora mismo Babilonia está fina. Se lo digan a i Irá, r a u e Irán. A ver,、eh, hoy he preguntado cuáles son las mezclas raras que hacíais en casa para meditar r o para comer cuando se dejaban solos en la cocina. Carrocero dice: paté con mejillones. Eso está bueno hasta hoy en día.、Eh, Marihose dice: pan tostado con sobrasada y lo mojaba en el colacao. Buenísimo. A ver,、eh, para gustos, no soy yo quien voy a g u z g a r o s ¿Estás escuchando ahí? A ver,、eh, sí. La verdad es que vuestras mezclas son deliciosas, todas maravillosas, Ingrid. Es increíble cómo habéis conservado el sistema digestivo a lo largo de estos 30 años que han pasado desde que erais jóvenes. ¿O más? En fin, si queréis responder, el Instagram de los 40 Classic está abierto para vosotros. He muerto y he resucitado. Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. よいしょにだいぶあたるあいだめいってあれあいだどよいしょにだうん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 Canción que más sonó en el verano de 1994. Yo me encargaba de ponerte en la radio e incluso en la tele, en el Click l a b Video. Sí, cuando dice aquello, ¿tú qué hacías en los 90? Pues presentar videoclips y cosas y música en la tele y en la radio. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Es que no mejoro, no mejoro. Mi vida no ha cambiado. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.、Mm -hmm. どちらかといと、私はとても大変なこと 私たちの estrellas. a h o r た。 見慶です、と、パラティー、と、latido e n t e n s o、so、y grande Qu otro día.、No、quédate、おとりゃ、の sigamos tan distantes。 ほら、あっちゅう encuentro、すとまっせん i らちゅうや。 El para ti sería del pescuezo Neck. Oye,、eh, yo siempre os pido una misma cosa a la misma hora. Si alguien os pregunta qué radio escucháis y cuándo, d e c i d l o s 40 Classic. Y si decís a esta hora y conmigo, mejor. 40 clase. Era el australiano Gauthier con la voz de la fantástica neozelandesa Kimbra, este somebody t h a t I used to know, alguien al que solía conocer. Vamos, no hay mejor canción para definir a un ex, tanto por un lado como por otro. Los 40 Classic, Classic. la fórmula original con Guillem c a b a l i e Los 40 Classic. c l e g a b u e l o Luis? ¿Qué tiene que ver? p o r lo decí, l、no、lo veía n o s e l o c r e s ¿Pero qué le habéis contado vosotros?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 Las nueve en Canarias. Son las 10 y 3 minutos y medio. Las 9 y 3 minutos y medio、si、estáis en Canarias, que allí han pasado ya la borrasca t e r e s y están un poco ya recuperando un poco los lodos. Y el resto estamos deseando que en Semana Santa pasen cosas bonitas, como por ejemplo irnos de vacaciones. n a h a mí no me toca este año. En fin, que aparte de todo eso y que desearos buenas noches, os he pedido que por favor respondáis a la pregunta de la noche: ¿qué mezclas raras hacíais cuando eras pequeño? Lo t í p i c o era el chocolate con morcilla o que sé, cualquier invento que tengáis por la cabeza y que recordéis. あ。 Números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 c l a s s i c sucedió s o l あなた c u e r d o que estaba en un bar por q u の家族の家族の l 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 n c 族の家 n t 家 a の a 族の家族 a 家 a の家族の家族 d 家族の家族の家族 o 家族の家族の a 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の r 族の家族の家族の家族の家族 o 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 n の家族の家族の家族の家族の家族の家族 o 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 un toque mágico para la たちの c i ó n たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、n たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、私 s c の作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、a たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品 e 私たちの作品 a 私たちの作品は、私た n の作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作 a は、私たちの a 品は、私たちの作品は、私たちの a 品は、私たちの a 品は、私 a ちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品は、私たちの作品 俺は e の子 s のよう a ことを思い浮かべて a るんだけど、私の子供の a うなことを思い浮かべているんだけど、私 a 子供のよう a ことを a い浮か a ているんだけど、私の e 供のようなことを思い浮かべているんだけど、私の子供のようなことを思い浮かべているんだけ o r の子供のようなことを思い浮かべているん i けど、私の子供のようなことを思い浮かべているんだけど、a の子供のよう r ことを思い浮かべているんだけど、私 e 子供のようなことを思い浮かべているんだけど、私の子供のようなことを思 a 浮かべているんだけ フィーラーポケテンタパテンドラパネ、インビタンドラ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 じゃあこんなうに言いいんだ よかった。 Estoy descubriendo que hacíais unas mezclas muy locas. Yo, que desde luego me quería, vamos, que con el q u i m i c é f a casi prendo fuego a mi casa, pensaba que estaba mezclando algo gordo. Aquí la gente está flipándose muy fuerte. Centeno dice sándwich de ketchup y mahonesa, sin nada más. Dice que está riquísimo.、Eh, a ver, con eso se hace la salsa rosa si le añades whisky. Pero hombre, meter una lechuga y unas gambas o algo, ¿sabes? Y al menos te haces un sándwich de cóctel de gambas. Por favor. Venta Classic. Solo tus números uno. 40 Classic, te damos la mejor mezcla de números. Uno, o m a l a l a d a s Rock, la mejor mezcla. Solo aquí los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno. mezclas raras que hacíamos de pequeño está dando cosas realmente deliciosas vale por ejemplo beatriz dice tostada calentita donde había un extra de leche condensada en es q u i k por encima d i c e muero de amor con... y yo me va a subir la testosterona y tecnograban dice pues de pequeño hacía mezclas de refrescos de cola limón naranja está muy rico claro que sí q u i é n no ha hecho eso en un bautizo los 40、classic. 40 Classic. Nuestra queridísima brini spear s bueno ya te acompaña en cuanto a detenciones borracho está justin t i m b e r l a k e por cierto ya hay previsión los metrólogos ya la tienen previsión para semana santa ojo cuidado influencia de chorro polar y posible formación de una dana a la quería i s lluvias tres tazas o cuatro Classic. Clocks de Coldplay me dice que me vaya a mi casa. Sí, oye, antes,、eh, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros vuestras mezclas de cuando erais ñajos y comíais meriendas raras. Me falta Mónica, Mónica, ¿qué hacías? No sé si esto te va a parecer a ver, raro, qué... pero para mí, pues, era lo más normal del mundo. En、eh... una tierra de buenos aceites como es b a e n a en la provincia de Córdoba,、sí. los niños merendábamos pan con aceite y cola caos. Es que es muy bueno e s o Mocas el pan en un poquito de aceite de oliva virgen extra. ¿Sí? Y Después les e polvoreas con la cao. Sería como la nocilla, pero un poquito más sana, ¿no? Hombre, ya te digo yo, mira, la arguiñana Mónica se queda contigo. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido. 14 de marzo de 1944! Y el número de la suerte, el. ¡4! Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. you Las 11, las 10 en Canar. Uno. Con Mónica Ordóñez. En los 40 c l a s s i c Que lo cambió todo en la historia de Take That para empezar, porque poco después dijeron adiós. Ahora reviviendo su historia en su reciente documental para Netflix, y hemos podido hablar con ellos de temas que en los 90 eran invisibles, como por ejemplo la salud mental. Si quieres revivir nuestro encuentro con la Boy Band británica, no tienes más que entrar en el canal de YouTube de Los 40 Classic. ¿Y qué tal? Seguimos juntos esta noche después de Guillén Caballé con un número uno muy juguetón. Te va a encantar, The Boy Das Nothing. Los 40 Classic, I got a man with Feet, and when he dances b a c to the beat, I really think the